Buen día, ¿cómo les va? Bien. ¿Qué tal? Buen día. Bien, eh, Jorge, desde hace una, un tiempo a esta parte, aquí en la provincia de La Pampa y también en el país, se vienen produciendo una serie de estafas por WhatsApp. Eh, estábamos acostumbrados a las estafas telefónicas, a esos llamados que, que te engañaban o estafas a través de páginas web. Eh, ¿Ahora hay una nueva modalidad, por decirle así? Sí, eh, es así. Hace un tiempito ya que se, se viene dando esto en distintas provincias del país y bueno, ha llegado en la última semana a la provincia de La Pampa. Por suerte, en la mayoría de las ocasiones no, no han llegado a concretar, pero bueno, si se está dando hay dos o tres modalidades que varían, pero eh, principalmente sería a través de la aplicación de WhatsApp. Eh, contanos a ver cómo cómo es la, la modalidad eh, como bueno, una, una, una de ellas es, es sencilla eh, ellos en otro dispositivo en otro teléfono intentan instalar el whatsapp de, de un usuario colocando simplemente el número el número de teléfono de una persona obviamente cuando nosotros queremos instalar el whatsapp nos pide eh, un código de verificación para eh, para que whatsapp eh, pueda que ...confirmar que es eh, el titular de la cuenta... ...que está solicitando eh, activar esa cuenta... ...en otro dispositivo. Ese número de verificación nos viene... ...le viene le llega a la víctima en este caso... ...le llega a través de, de un mensaje simple de texto... ...y ellos para hacerse de ese número... ...generalmente eh, hay algunas variantes... ...pero generalmente eh, arman un mensaje... ...a veces utilizan eh, el Ministerio de Salud... Eh, la excusa de, de la vacuna y, o a veces la misma empresa telefónica y el mensaje, el, el texto del mensaje suele decir que, que han enviado un, un código a nuestro a nuestro teléfono para verificar cierta, alguna cuestión eh, de la vacuna o alguna otra alguna otra cosa y uno cuando mira el teléfono y sí, efectivamente ve que le llegó un código de verificación, eh, ellos se los piden y uno se los pasa. ¿Por Cuando mail? Le... ¿se, ¿Se pasa por mail? ¿O, o, o no, cómo? esto esto es por eh, por un mensaje común de, uh -huh. de WhatsApp. Ellos nos contactan eh, a través de otro número y nos dicen, soy no claro. sé, por ejemplo, soy el Ministerio de, de, de Salud por, por el tema de la vacuna, necesitamos un código de, de verificación. Y uno ve que le llegó a un texto simple, eh, un SMS, le llegó un SMS claro. de, de números. Entonces uno cree que realmente se trata de un código de verificación de, de, del Ministerio de Salud. Claro, claro y, y lo da ese número. Ellos, claro, ellos solicitan ese número, uno les brinda ese número, y con ese número ellos eh, terminan de, de, de instalar la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo. Te roban la cuenta, vendría a ser la, la que estuvo. Exactamente. Claro. Ellos ahí se hacen de la cuenta de la persona, y bueno, obviamente a las conversaciones, a todo el contenido que tenga Después hay otra modalidad que ya es un poquito más sofisticada, eh, donde ellos eh, utilizan ingeniería y crean un hipervínculo o un link y nos mandan un link con alguna excusa, con eh, algo que uno le llame la atención, una curiosidad, donde cuando nosotros hacemos clic en ese link, eh, le estamos dando el permiso para acceder a, la, a nuestra cuenta o a nuestro, nuestras contraseñas. Ah. y esto qué, qué alcance tienen diría es decir qué cantidad de personas está haciendo esto desde dónde qué es lo que pueden saber ustedes lo que se ha detectado es que lo hacen de, de diferentes puntos del país y lo hacen eh, a diferentes las víctimas son de toda la provincia de todas las provincias generalmente se ha dado que los números más utilizados son con características de buenos aires de córdoba y bueno, alguna de Mendoza, pero la mayoría de Córdoba y mendoza y, y Buenos Aires, perdón, 0-11. Claro. Eh, Esos eso son la mayor cantidad de... Jorge, ¿y cómo es la estafa? Digo, porque te roban la cuenta, eh, se te hacen de tu WhatsApp, y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué, qué hacen con, con, con, con tu cuenta? Bueno, ellos a partir de que se apoderan de la cuenta de la persona... Sí. Eh, ellos empiezan a ver los, los contactos, las conversaciones ¿no? que tiene la persona sí. y, y a raíz de eso empiezan a contactar a los diferentes familiares, amigos, ellos obviamente analizan, ven el contacto que uno tienen sí. y eh, con alguna excusa, alguna urgencia o algo, les empiezan a mandar mensaje de que tienen, eh, haciéndose pasar por la persona a la cual le, le quitaron la cuenta y le empiezan a, a pedir dinero porque tienen una urgencia, le ofrecen dólares, le dice mira, tengo que vender unos dólares urgente, lo vendo más barato porque lo necesito urgente, una urgencia, tengo mi hija enferma, mi hijo, mm. alguna excusa de esas utilizan, y claro, cuando el contacto, el contacto de uno ve esos mensajes, bueno, inmediatamente a veces acceden, les pasan un, un CBU y, eh, bueno, hacen transferencia eh, hasta que la persona logra hacerse otra vez de, de WhatsApp estos eh, personajes generalmente ya hicieron alguna de estas estafas. Claro. Eh, Jorge, ¿y qué se puede hacer para evitar esto? que Yo, usuario de WhatsApp, ¿qué, ¿qué puedo hacer para o qué recomendación dan eh, para evitar esto? Y algunas de las recomendaciones eh, son, bueno, obviamente no eh, entrar ni cliquear ningún hipervínculo que uno le parezca sospechoso, o si uno no solicitó un producto a una empresa y de pronto le llega le llega alguna oferta o lo que sea, un curso, yo no menoté ningún curso y llega un link, eh, es preferible no, no entrar, no ingresar y quedarse con la duda que, eh, que por ahí eh, pecar de curioso y, sí. y darle acceso después. Eh, hay un, una serie de, de configuraciones que se recomiendan, una muy importante es eh, activar la verificación de dos pasos, Esto que nos permite que cuando yo o cualquier otra persona quiere instalar eh, mi WhatsApp en otro dispositivo, además del código de verificación, a mí me va a mandar un correo, al correo que yo uh -huh. eh, que yo ponga, ¿no es cierto? Eh, y yo voy a tener que entrar al correo y hacer un, un clic para eh, ratificar que, que bueno, efectivamente soy el titular de la cuenta. Claro. Eh, esto se hace entrando a configuración, luego... A, a cuenta y ahí aparece una opción que es verificación en dos pasos, eh, ahí uno coloca un número de 6 dígitos que, que es el número que uno elige y después pide un correo electrónico, que ese correo es muy importante tenerlo siempre presente y poder acceder siempre porque es el que va a utilizar eh, es el que se va a utilizar para cuando alguien quiera eh, colocar la, la cuenta en otro dispositivo bien, bien. Este, después También se recomienda configurar la privacidad, la privacidad de las personas. Yo, por ejemplo, si hoy eh, pongo en mi teléfono el contacto de alguno de ustedes y ustedes no tienen configurada la privacidad, yo podría verle la foto de perfil. Si ustedes eh, ponen un estado de WhatsApp, yo podría ver qué ponen. Ahí obviamente está gente que está para eso, eh, va robando información de, de las personas y con esa información después hace algún tipo de estas estafas. Claro. Eh, esto sería entrar a configuración, a privacidad y, bueno, eh, poner para que solamente los contactos de uno puedan ver eh, estas cosas, la foto, los estados de WhatsApp. Mm. Bien, esas son las principales recomendaciones. Esas son las principales. Mm. Después, eh, otras que le, que le puedo llegar a recomendar es configurar eh, o mostrar las notificaciones de seguridad específicas es que a nosotros nos muestra cuando una persona, un familiar o un contacto cambia de dispositivo, nos no manda un, eh, una leyenda en, en la conversación donde dice que cambió el código de seguridad de esa persona, entonces si sí, cambió el, seguridad, el código de seguridad de un familiar y de, de pronto este familiar yo veo que inmediatamente me está ofertando dólares, me pide plata, bueno, es un llamado atención para decir, bueno, algo pasó con él. O cambió el teléfono o eh, alguien se lo instaló en otro dispositivo. Bien, bien. Los pasos para esto sería configuración, cuenta, eh, seguridad y por último hay una opción que dice mostrar notificaciones de seguridad. Bien, bueno. Eh, Jorge, y en todo caso, si uno detecta que está siendo víctima o quiere ser o eh, están, sí, están intentando engañarlo, estafarlo, hacer la denuncia. Exactamente, hacer no. la denuncia... Pero antes de hacer la denuncia es muy importante eh, bueno, por ahí recomendamos también tener alguna aplicación paralela para avisar a los familiares porque en el interín que uno va a hacer la denuncia y hace el trámite y después recuperar la cuenta, eh, en ese interín es donde están intentando estafar a nuestros contactos, a nuestra familia, a nuestros uh -huh. amigos. Eh, entonces es importante si se pudiera tener una aplicación de mensajería instantánea paralela como Telegram o alguna otra, Este, sería sería genial para dar aviso inmediato de que uno está eh, pasando por este por esta situación y eh, mandar inmediatamente un mail a bueno a soporte de WhatsApp si quiere paso el mail que es eh support@whatsapp.com se escribe s u p o r t whatsapp, como se escribe la, en la la aplicación.com Bueno. Allí nosotros entramos, bueno, nos van a dar una serie de opciones, entramos a asunto, teléfono robado o extraviado ese, y ponemos una eh, ponemos un mensaje donde pedimos que desactiven la cuenta momentáneamente y, el, y nos va a pedir el, el número nuestro completo. Con bueno. eso nosotros, si no hicimos la verificación de dos pasos que habíamos hablado anteriormente, con esto la cuenta se paraliza momentáneamente y ellos no pueden seguir con la staff. Ah, bien, bien, bien, bien pero si nosotros hacemos la eh, activamos la aplicación de dos pasos es casi casi imposible porque ya deberían acceder después a nuestro correo eh, por eso es muy importante que, que hagan esa eh, esta, esta opción. Bien. Bien, eh, Jorge, muchísimas gracias eh, por los datos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Me, que tenga buen día. Igualmente, hasta Me. luego.